uno contra uno web.com allí nos pueden escuchar online desde cualquier lugar y pueden escribirnos también arroba ucu sí. arroba web, u c u eh, web o ucuradio radio los twitters y en uno contra uno radio arroba hotmail punto com. allí las vías de información para poder comunicarte con nosotros informaciones cortitas que tienen que ver sí. con la liga nacional eh, tres años de contrato para Sebastián Ginobili en Bahía Basketball acuerdo cerrado esta temporada y dos más permanecerá Cepo como entrenador de Weber Bahía Basketball. Sí. Dos años de contrato, como anunciábamos el lunes aquí, Robert Battle iba a dejar su contrato firmado y se iba a ir de vacaciones a descansar sí. con su familia a Estados Unidos. Finalmente, dos años de contrato para Robert en... Quimsa eh, de Santiago del Estero firmado junto con el senador Gerardo Montenegro en estos últimos días en la capital santiagueña buena inversión, la vamos a detallar en la semana, la semana que viene todo lo que está haciendo Instituto de Córdoba en su estadio sí, bueno, lo vi, hoy lo vi, arrancó una mega vi, obra sí, sí, de sí. climatización en ese bonito sí. estadio que tiene Instituto sí, sí, pegadito bueno, la a la cancha de fútbol sí, sí, sí. Ahí el DNA, sí, muchas veces. Vamos a eh, te vamos a contar porque, no para meternos en la economía del club, pero sí para contarte cuánto dinero están invirtiendo. En 20 días esa obra va a quedar. Va a ser de los pocos estadios que tengan sistema de climatización frío-calor. Buenísimo. Eso sí. Para que trabajen todas las categorías excelente, del instituto. Excelente, Gimnasio excelente. nuevo, VIP para 40 personas. Excelente. Muy buen laburo de la gente del instituto en... Eh, Su vuelta a la Liga Nacional y vinculando esta historia de invertir en la infraestructura. Esta tarde noche, conferencia de prensa. Vean, vamos a ver si es una conferencia de prensa o es solamente eh, la lectura de un documento. 9 de julio. El 9 de julio de Río Tercero. Sí. Álvaro Castineira va a seguir siendo el entrenador de Ferrocarril Oeste en la Liga sí. Nacional de Básquetbol. Y. Te sí, vamos a contarlo. Porque el Tulo Rivero. El Tulo Rivero tiene posibilidades y la de ser el asistente técnico sí. y ser dupla de entrenadores junto con Adrián Capelli en el armado del próximo Boca Junior. Quiero la de TNA y de las plazas. Pero Usted claro En el documento, sí. ahí tiene una información y nosotros tenemos a Mariano Gripo. ¿Cómo te va Mariano? muy bien, acá estamos, María Blanca. Vaya Blanca, Mariano ¿Cómo? Gripo que es directivo y estuvo trabajando en el torneo federal con... Este, Olimpo eh, su club de Bahía Blanca eh, eh, en una situación que cuanto menos, nosotros tenemos alguna información acá queremos compartirla contigo pero queremos saber desde el lado de Olimpo eh, bueno, cómo está la situación hoy para, para jugar o no lo que deportivamente obtuvieron que fue el ascenso del Federal ganándole a Platense este, el ascenso del Federal al TNA a ver cómo, cómo está la situación de Olimpo hoy Bueno, es... Es complicada la situación, ¿no? Para mí era una decisión muy simple de tomar, teníamos todos, todos a favor y no me pregunte por qué se enredó, este Olimpo es un club grande, es importante en la ciudad, en la política de la ciudad también, entonces se enredó algo que, que nosotros que somos del Basque y, y lo único que nos interesa es que, que el Vasque crezca por ahí, estamos en medio de, de un momento que no lo podemos entender, eh, es así, no tiene mucha explicación con lo que generamos el año pasado con hacer un equipo de la ciudad con, con la cancha llena los hinchas que eh, ayer se tomó la decisión de no jugarlo y hubo una reacción de hinchas tremendo entonces eh, salió la duda porque ya se había tomado la decisión de no jugarlo eh, así que estamos después se, se revirtió, dijeron que iba a tomar eh, hasta hoy hoy se pidió una prórroga cosas que bueno, yo prefiero ahora... De, quedarme un poquito al margen porque ya ya, ya salió de lo que, que lo que lo que puedo interpretar yo. Claro, vos sabés este eh, Marian que eh, Mariano Gripo es eh, hermano de Diego Gripo, o al revés, Diego Gripo es hermano de, de Mariano Gripo, ¿no? Este, estamos hablando de, de una familia que, vinculada al básquetbol desde hace muchísimos años, histórica, en Bahía Blanca, que han jugado la Liga Nacional todo, con Claudio, este, eh, con Mauro, con, bueno Son unos locos lindos y, y, y siempre vinculados a, a, a, esta, a esta actividad. Que Matías, te decía eh, Mariano, Matías tiene ahí una, una información acerca del tema de la... Cuando vos como renunciás a una plaza, se te vence el tiempo de una plaza. Y quiero que, compartirla contigo para ver si, si estás al tanto de esto. A ver Matías... Claro, la, la... Mariano, ¿cómo te va? Un abrazo grande. Sí, la la información tiempo. tiene que ver con el pedido de Olimpo y con el, ONU, con el anuncio que hace oficialmente Olimpo en la jornada de ayer, diciendo que si la prórroga eh, para su inscripción y presentación de avales no es aceptada por la DC, no va a jugar la próxima edición del Torneo Nacional de Ascenso. Y nosotros tenemos la información de que la DC no va a aceptar la prórroga que vence el plazo en el día de hoy y que automáticamente la plaza queda para la DC. Bueno, yo te, eh, ya te digo, yo tengo otra información. El presidente del club está en, está de viaje, está en, está en Europa y acabo de recibir un un chat recién diciéndome que, que la prórroga se la habían dado. Eh, la verdad que no es un problema de prórroga porque es un, ya te digo, debe ser un problema que, que Y va más allá de lo que puedo interpretar yo, porque mmm, a nosotros nos pidieron, hay que conseguir esto y lo conseguimos, tuvimos la suerte deportiva que nos salió todo bien, la gente está de nuestro lado, pero bueno, el chat decía que la prórroga era aceptada por, por, por lo que podía llegar a ser aceptada por la DC así que no, no lo tengo claro porque no, no yo no hablé con no hablé con nadie de la DC hasta hasta donde hablé yo sé que la prórroga no la podían dar, a no ser que la garantices y tampoco puedes garantizar algo que después no, no sabes si vas a cumplir. Bueno, bueno a mí un un, dirige, un alto dirigente de la Asociación de Clubes hoy me comentó esto, por eso te lo digo y porque también entendiendo y leyendo el comunicado de prensa me sale la deducción de que se está, se, se está renunciando a jugar, no presentás los avales, no te inscribís en tiempo y forma, no presentás formalmente la venta de tu plaza, para que otros equipos del torneo federal, eh, o de, eh, dependiendo la instancia en la que esté, o de otra categoría, eh, quieran adquirir tu plaza, eh, el, el reglamento así, sí es claro, que ante un tipo de renuncia, ante la no presentación de avales, la plaza queda automáticamente para la, para la asociación de clubes, por eso eh, te manifestaba esto, al menos es la información que nosotros tenemos, que eh, no se iba a aceptar este, esta prórroga solicitada por Olimpo, al menos lo que me decía hoy un dirigente hoy por la mañana eh, bueno eh, no no tengo esa información y sinceramente yo tengo la planilla de inscripción ya completa para presentar y como tengo también la planilla como hizo Sport Club de Caña Gómez por, como para no jugarlo son las dos planillas que le que tengo preparadas para una u otra opción pero no no no existe ninguna de esas dos opciones y es cansador no porque ya te dije como decía hace un rato está todo para para jugarlo, la gente el año pasado fueron los históricos, en una ciudad del Vázquez, sí, sí. está todo todos los vientos están a favor eh, hay gente que, que se quiere arrimar, hasta me pidieron los hinchas hacer un fondo común para jugarlo, que yo dije que no les corresponde, está todo bien eso pero pero bueno, hay, hay hay un tema de comisión directiva que no conozco, no quiero conocer y, y bueno, esperaremos a ver qué decisión tomen, por otro lado el grupo de, de trabajo de del Vázquez está un poco agotado y Y ya está dudando también, del otro lado a ver si qué hacemos, ¿no? Porque no solamente hay que esperar a jugarlo, sino que también es cansador, esto es un desgaste, los jugadores están esperando, eh, hay gente comprometida que sí, que no, va, va pasando el tiempo va vas perdiendo jugadores, eh, es, es todo es, es negativo, totalmente negativo para, eh, para una gestión de básquet, ¿no? Mariano, este, te, te pregunto desde lo que te conozco, que sé que sos un tipo pensante, que sos un tipo equilibrado, este, digo, vos sabés bien cómo es el tema de que cuando la gente aporta, no por ello hace de buena voluntad y en un comienzo y después eso se va desinflando y el que se queda con este con, con el monstruo a cuesta es el, el directivo que está poniendo en el hombro todos los días, no? No, no, totalmente de acuerdo. la la, la gestión que planteé al club es la gestión que a mí me gusta hacer que es trabajar por áreas y esta área tiene que eh, tiene que funcionar, no? Eso es un área comercial que si a las empresas le interesa se juega ...si no se juega... ...por eso yo cuando me, me hicieron esa propuesta... ...tanto de hincha como de... ...de sponsor particular... ...le dije que no, negativamente no... ...porque sé que no tiene sentido... Eh, ...lo que pasa es que la gente... ...el soy y la gente de Olimpo... ...se queda con las ganas... ...de decir... Eh, ...de jugar una o dos temporadas... ...a ver cómo, cómo, cómo reacciona esto... ¿no? ...porque es un proyecto... ...con chico de Bahía... ...con, con bajo presupuesto... Eh, eso es, quedarse con las ganas por, y, y más que nada cuando eh, mira Fabián, sería el primero en decirte muchacho, no me estamos en esta que no va pero vos sabés que hace mucho que, que estamos con el basque, ya tengo varios años así de, de dirigente de, de haber trabajado que las cosas me han salido bien y en este momento te digo que es una plaza bárbara para utilizarla, por lo menos el primer año y el segundo van a salir perfectos después si baja la, la afición bueno, lo pensaremos de vuelta, pero Pero la, la gente respondió muy bien el año pasado. Y ese es el problema, que, eh, que la gente está, está está queriendo por lo menos probarse, a ver hasta dónde llega Olimpo. Bueno, es una situación muy extraña. Extraña. Sí, porque es muy extraña que Mariano además nos cuente que el, el, tiene listas la, la, las notas para enviar en el caso de, de, de que sea la baja definitiva. No sé, qué que, en el caso de que la comisión directiva del club, no la subcomisión de básquet, te comunique que... Eh, que, que la prórroga no llegó, por ejemplo Envían la carta como mandó Sport Para anunciar sí, sí, porque, que no van a jugar Claro, claro Porque si no, no puede pasar Como ya pasó otro momento Que ni presentan la carta Ni presentan, no presentas nada Y vos perdés todo Sí, en aquel momento sí. la plaza la quedó Se quedó chaue con la plaza de Olimpo Claro, pero no sé si hubo un caso De gimnasia de Grima de la Plata En un momento que no presentaron nada tampoco la parte de la plaza se puede vender se puede negociar, la de la de Cela puede negociar si vos presentas renuncia y uh -huh. no sé si al club que vende la plaza le por lo menos le llega cierta parte del dinero por que sirve para el básquet social bueno, esperemos entonces a ver cómo se resuelve Marian bueno, eh, bueno, sabemos que estás pasa. trabajando y que Alfredo Daña se encuentra se encuentra en Europa así que estás, estás trabajando mucho con, con Rabión y con más gente que está ahí aportando eh, todo el sacrificio de fuerza, así que seguramente lo sí Sí, sí, ya te digo, nosotros presentamos todo el miércoles, ya más no, lo que nos pidieron nos presentamos. Eh, desde la subcomisión no hay mucho más para hacer, es totalmente decisión de la, de la comisión directiva y del presidente, así que ahora es a esperar. Abrazo enorme, Mariano, gracias por el contacto, te vamos a seguir molestando. Bueno, no, no hay problema, gracias, gracias, hasta luego. Mariano Gripo, ¿eh? este bueno, de, de, de Olimpo, hablando de esta situación, eh, bueno, vamos a ver cómo se resuelve, vamos a ver cómo se... Eh, vos tenés ahí algo de re de reglamento, ¿no?